Bueno, una, una jornada, jornada prácticamente veraniega. Eh, a ver, eh, parar, para Plinio, para que Plinio. tengo que cortar acá un rebote. Eh, estamos recibiendo a nuestro compañero Plinio de Arruda, San Junior, desde el estado de San Pablo, desde Campiñas, en una jornada especial que tenemos acá en la radio Plinio, que le llamamos de feria, donde estamos recibiendo a los oyentes, eh, vendiendo libros, eh, vino, distintos materiales. Que ayudan a sostener Radio Centenario Plinio, te cuento y bueno, nos estamos reencontrando contigo también. Buen día, Hernán siempre un gusto volver a hablar con Radio Centenario y especialmente en este día de las ferias. Si yo supiera traería algunas cosas también para vender. <risa> Exacto después te vamos a mandar alguna foto de, de lo que vendemos acá. Bueno, Plinio eh, tenemos bastante para actualizar Eh, quizá primero, dentro de los puntos que vos nos planteabas por supuesto hemos venido informando en estas horas de lo que ocurrió con la salud del presidente Lula que lo tuvimos por acá, ¿verdad? hace algunos días eh, durante la cumbre del Mercosur y eh, debió ser operado de urgencia por derivaciones de lo que fue la caída que tuvo en su casa eh, que le impidió ir a la cumbre a la cumbre de cambio climático si no me equivoco no sí eh, en realidad cortó la cabeza no de atras, atrás en la cabeza y le resultó un coágulo sí. este coágulo no fue absorbido por el por el organismo entonces empezó a presionar el, cere el cerebro mm. y tuvo que hacer una operación de urgencia lo trasladaron a San Paulo y bueno la, la operación cuando uno la escuche siempre muy impactante no mm. fue una sorpresa sí para todo todo Brasil hay que hacerle un hoyo en el cráneo con una eh, que nosotros llamamos cura veida con un con una máquina sí. y le meten un freno y con esto digamos sale la presión del de, del cerebro y teóricamente se resuelve el problema las noticias en Brasil es que todo pasó muy bien, que el presidente está lúcido y, y que no tuvo ningún tipo de secuela. Lo que yo creo que es verdad, mm -hmm. lo que no se dice y que yo he aprendido en el noticiero de la mañana en la radio que escucho, es que la convalecencia de esta operación no es tan simple y, y es bueno escuchando lo, lo que decía el médico parece Sí, razonable, porque queda un hoyo en el cráneo y esto incide pues por lo menos lo que dijo el médico de varios pacientes que, le, que, que la persona pueda viajar en avión por el problema de presión mm. y, y aún mismo viajar en auto eh, yo supe que José Dirceu tuvo un problema análogo y, y que quedó seis meses sin poder Andar de avión y sin poder andar de auto. Dice que andaban un poquito, pero de trayectos muy muy cortos y muy controlados. Y esto, bueno, esto contradice un poco con la, lo que dijo el médico que cuida de la operación, que es un médico mediático que siempre está tratando de los de los famosos. Sí. Él dijo que no estaría bien y que la próxima semana retomaría los trabajos. Lo que yo creo que no es imposible, pero otra una cosa es retomar el trabajo, otra cosa es retomar el trabajo en Brasilia mm. y con el ritmo de muy fuerte que hace Lula de, de trabajo, porque viaja mucho, le gusta estar siempre en contacto con la gente. Yo creo que esto tendrá que cambiar. Entonces, no creo que Lula tenga ningún impeditivo cognitivo, mm. pero sí tendrá a lo que parece... problemas de, de mayor prudencia en sus, en sus deslocamientos. Claro, a los lo mejor sabientos. un impeditivo de, de, de andar de avión. Lo que complica un poco la cosa. Uh -huh. Porque la verdad es que una cosa es el, el, el equipo de, de Santos con Pelé. Si Pelé se, se, se lesionaba, bueno, había montones de otros jugadores muy muchísimos jugadores. Otra cosa es el equipo, digamos, de, un equipo hoy día que, que, que pierde su jugador y que no... El, el de Messi. Si pierde Messi ahí en Miami, no sobra casi nada. No claro. sobra Suárez, pero claro. si pierden Messi a Suárez, quedan a cero. O sea, el, el gobierno depende mucho de Lula. Lula es el articulador, es el, fiel, el, el que hace los, los acuerdos, el que garantiza la negociación. entonces si Luna se debilita yo creo que para el gobierno es una facilidad grande ¿Cuánto demoró en aparecer el problema? no? porque el accidente había sido en octubre y recién ahora en diciembre después de intensa actividad que tuvo ¿no? Ángeles, sabes que yo también me hice la misma pregunta ayer y comenté la misma cosa con mi compañera era qué imprudencia porque si sí. tenía este riesgo cómo Lula sale con, con una vaca loca caminando, corriendo para todos los lugares yo creo que fue una falla del, del equipo médico que cuida de Lula ¿no? porque ellos dicen que esto cuando ocurre lo que el, lo que le pasó es normal que tenga un sangramiento pero esto debe ser eh, digamos absorbido y hay que monitorar yo claro. creo que este monitoramiento no fue hecho de manera prudente y Lula es un hombre muy fuerte muy voluntario posible que Lula haya ocultado algunos síntomas de los médicos también ¿no? el hecho es que todos fueron eh, sorprendidos por eso claro, Bien. claro con Plinio Arruda Sampaio Jr. que se escucha ahora nosotros escuchamos mucho mejor sin duda sí. Sí, estoy Ahí con está. el micrófono perfecto escuchamos mejor entonces vos y nosotros Mejor, mejor bueno así. Bueno, eh, salimos del CTI donde estaba Lula y todo esto, y nos venimos a los temas que están eh, abarcando a mucha otra gente. El ajuste fiscal de Lula, que sí, pues, ataca perdón. a un sector en especial. Sí, nosotros ya habíamos discutido que Lula estaba un poco enredado por la necesidad de hacer el ajuste. bueno, finalmente parió el ajuste. El ajuste no fue lo que el mercado quería, porque el mercado quería que se sacara el piso de gasto mínimo con salud, educación y previdencia social y pensiones, ¿no? pero de cualquier manera un ajuste fuerte ¿no? que... que golpea básicamente los pobres y dentro de los pobres los más desvalidos. ¿No? ¿Qué es lo, el ajuste? ¿Dónde va, quiere economizar plata? En, en el ritmo de crecimiento del salario mínimo, que en Brasil es muy, muy bajo, ¿no? en nuestro salario está más o menos eh, en menos de 300 dólares por mes, eh, en lo que nosotros llamamos beneficio de prestación continuada, que es una transferencia de ingreso para deficientes y eh, mayores, eh, pobres, muy pobres, y en la plata para la educación. Básicamente de ahí se salió la, la economía de gastos. Para que la gente tenga una idea de lo que esto representa, No, la idea es que en el En 2025, el gobierno corte 30 mil millones de reales en gastos primarios, en gastos con políticas sociales. Pero con el aumento de la tasa de interés de la deuda pública, el gobierno brasileño va a gastar más 50 mil millones en gastos financieros. Entonces, es un ajuste que saca del pobre para transferir a los rentistas a los detentores de la deuda pública, y esto bueno, es un desgaste muy fuerte entonces no viene la dosis máxima del veneno viene una dosis menor, pero muestra la trampa que significa el régimen fiscal aprobado por Lula, y es fácil el oyente entender esto y quedar atento, porque esta es una receta, no solo brasileña no del Banco Mundial para y del FMI, para todos los países de la periferia. Claro. El objetivo claro. de la política económica de Lula es estabilizar lo que los otros economistas llamamos la relación entre deuda pública y PIB. Pero el oyente va a entender muy fácilmente la trampa que es esta política. Porque el PIB crece en los últimos 10 años a una tasa entre... 1,5 y 2% al año. Pero la tasa de interés real de la economía de la deuda pública brasileña es mayor que 6% al año. Entonces queda claro que con este régimen fiscal el gobierno siempre va a tener que hacer ajustes. No es que haces un ajuste y ahí se arregló. No, es un ajuste, otro ajuste, otro ajuste, Porque es una política de Estado mínimo. La, el objetivo es disminuir la presencia del gasto público en el PIB. Y, y es esto lo que estamos asistiendo ahora con esta medida de ajuste fiscal. Claro. ¿no? Le, las reglas de transición permitieron que el gobierno Lula tuviera dos años, digamos, de, de exención en esto. Pero de aquí para adelante... va a empezar la vía crucis de corte de gastos permanente. ¿Y el acuerdo Mercosur-Unión Europea eh, puede dar algún rédito? ¿Puede mejorar la economía de Brasil para que le toque un día a los pobres? Mira, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es muy bueno para el agronegocio, para, ¿no? para el latifundio magnífico. pero no para la economía brasileña y por un yo, yo creo que no para ninguna de las economías del Mercosur. ¿Por qué? Porque eh, básicamente este acuerdo implica en la profundización de lo que yo llamo de reversión neocolonial. En el caso brasileño, eh, la mayor víctima de este proyecto será la, la industria. no Vamos a acelerar la desindustrialización de lo que sobra de la industria porque el acuerdo coloca condiciones muy favorables a la competencia industrial de los europeos entonces para Brasil en particular me parece que este acuerdo es muy malo aunque haya sido celebrado con mucha fiesta sí. por el gobierno y por el agronegocio en el caso del agronegocio con toda razón y que hay que ver todavía Eh, ¿En qué se va a transformar y cuándo? Parece una medida muy política, ¿no? Busca resultados políticos más que económicos por lo que está sucediendo. Tengo la misma impresión, ¿no? Hay cláusulas de defensa de, del medio ambiente, lo que nosotros brasileños llamamos que es una medida para inglés ver, o sea, es pura pura propaganda. Hay cláusulas de defensa de la democracia, lo que también en el caso de una crisis política no vale para nada. Entonces hay mucha propaganda y yo creo que hay, Ángeles, una una especie de una un desespero de Europa y aquí de, de América del Sur en relación a los cambios de la economía mundial, ¿no? Al proteccionismo norteamericano que nadie sabe lo que va a ser de real o no, ¿no? Esto, el isolamiento de, de China entonces en este ambiente de mucha incertidumbre yo creo que ellos resolvieron avanzar el peón en este acuerdo a espera de ver lo que va a pasar entonces yo creo que sí es mucho más un juego de geopolítica y de política interna que un acuerdo real porque además hay que aprobarlo en Europa y me parece que será muy difícil aprobarlo en Europa por razones que yo creo que son muy razonables, porque hay que proteger los campesinos europeos. Ellos luchan por esto, es, es legítimo que luchen por esto, y paradoxalmente al luchar por eso pueden beneficiarnos inviabilizando este plan, mm. que es un plan ultra neoliberal. Mm. Plinio, eh, sobre las, las derivaciones políticas de este anuncio de, de ajuste fiscal que vos nos hablabas, ...hemos visto en la prensa brasileña... Eh, ...distintas declaraciones de la presidenta del, del PT... ...Gleisi Hoffman, que es diputada también... ¿no? Eh, ...habló en un seminario que se abrió en la, en la Fundación Perseu Abramo... ...hace algunos días y dijo que el partido no sirve el PT... ...para sacrificar la economía del país en nombre de la ortodoxia fiscal... ...vimos prensa que habla de cierto choque entre los ministros del área social... Con el de economía, no, con Fernando Haddad, ¿cuánto hay de, de, de inquietud interna? ¿Cuánto puede haber de depresión en el desde el punto de vista de no sé bases partidarias o incluso dirección partidaria del PT con lo que está haciendo el gobierno? Mira, yo creo que hay una preocupación legítima de la dirección del PT, porque eh, porque este esta política de ajuste, primero No es que se hizo esto, esta maldad y se encerró el problema. No, es el inicio de algunas maldades, ¿no? de algunas no, de muchas. Porque el, el, el llamado mercado, que es el gran capital, ya ha dicho que lo que Lula hizo es muy poco, que ellos quieren mucho más. no. Y, y, y Fernando Haddad, que es un ministro bien de derecha, ya dijo, no, no, este es el primero, esto el ajuste es un proceso, Si hay necesidad, hacemos otro. Bueno, esto del punto de vista político para el PT es un desastre. Por ejemplo, ¿qué es el plan? ¿Qué es lo que hace? No, de, de, ataca el salario mínimo. Entonces la política del Lula 1 y 2 era recuperar el salario mínimo. Entonces él deshace lo que él hizo. Entonces para el PT queda muy difícil ganar una elección cuando golpeas tu... tu base social y política de manera fuerte y sistemática entonces la gente del PT está preocupada aquí hay un dicho en el interior de San paulo que que no se debe escupir para arriba sí, claro. porque te, te cae en la cara sí. bueno, el, el problema básico es el régimen fiscal aprobado por Lula, que ya lo discutimos aquí, que implica estado mínimo Entonces, él tiene que disminuir el gasto público, ¿no? porque él no toca en, en, las, en los gastos financieros, él no hace aumento de receta de la, del gran capital, entonces no le sobra otra que eh, disminuir el gasto público. Y esto es un desgaste fuerte, o sea, Lula está plantando... la derrota del PT en las elecciones del 2026. Sí, pues estas crónicas hablaban de, sí, de que le preocupa, o que por lo menos Hoffman habló de que se necesita una una alianza fuerte con la, su base social, con los sectores de trabajadores y campesinos, en fin, y que bueno que esto podía poner en juego eso. Uno se pregunta eso cómo van a reaccionar, por ejemplo, los sindicatos, la CUT, la central única históricamente... Aliada al, al PT, Plinio ante un plan así, ¿no? Eso es una buena pre pregunta tuya, no, porque este plan implica es una es una traición a su base social, uh -huh. es una especie del estelionato eh, estafa, ¿no? Electoral de Lula. Eh, los sindicatos deberían presionar más, ¿no? Pero el hecho es que los sindicatos están muy controlados por el PT y se quedan calladitos. no no han, no, han, no han presionaron en los bastidores y uh -huh. por eso no vino la dosis mayor del veneno pero eh, esta idea que nos vamos a salvar con la dosis mínima uh -huh. yo creo que es una ilusión y Glacey Hoffman cuando advierte el gobierno que es una ilusión, yo creo que ella tiene razón uh -huh. porque el pueblo la, las cosas son muy concretas no y cae muy mal cuando golpeas el deficiente el mayor, pobre, ¿no? la gente que gana salario mínimo. Esto todo eh, es un poco, deshace toda en la imagen que tiene el PT de ser el defensor de los, digamos, más frágiles. Entonces yo creo que sí, que es un problema grande que, que, que el PT tendrá para adelante. Para terminar, Plinio, el tema de la violencia policial en San Pablo, que parece un tema... Eh, que uno ya lo tiene como incorporado, la violencia policial en Brasil, pero ahora en San Pablo ha tomado características que han obligado incluso al gobierno regional a por lo menos a, a tratar de parar, no sé, si lo logrará y si será buena la intención de ellos, será sana. Sí, yo creo que esta es una noticia interesante para los hermanos uruguayos, porque la derecha siempre... Eh, <risa> foca la idea de la violencia y que la violencia se combate con, con represión policial. Sí. ¿no? El bolsonarismo hace de esto casi que su principal mensaje. ¿no? Y el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, es un bolsonarista. Digamos que es un bolsonarista moderado, pero un bolsonarista total, de camiseta. ¿no? Y vino con esta idea de hacer la policía de Sao Paulo una policía muy violenta, y puso un secretario de seguridad, que es un, nosotros llamamos de brucutu, es un salvaje, y que dio una especie de carta blanca para los policiales. Entonces, la policía brasileña, primero es una policía militar, o sea, no es una policía civil, es una policía que trata eh, todos como, y, trata el pueblo como enemigo interno. Bueno, y le dio pleno plenos poderes para que hicieran en las calles lo que lo que quisieran. El resultado es que eh, hacen barbaridades. yo Voy a nombrar dos. no Hicieron una parada en las calles, agarraron a un, un, un trabajador que venía de moto y lo tiraron del puente por nada. Él no tenía nada, ningún problema. Y además no reaccionó. Lo tiraron del puente. Una otra eh, intervención militar para ver documentos de una moto la moto estaba sin documento el tipo entró en su casa para agarrar el documento, la policía entra junto y golpea la, la mamá, que era una mayor tenía 63 años y, la, y el militar la golpea, resulta que ahora hay la, la, los móviles y la gente filma claro, ¿no? claro. pues hacen publican, y esto resultó en un desgaste inmenso yo mencioné dos, pero es son dos por día lo que pasa ¿no? sí. bueno y esto entonces la opinión pública quedó muy contraria hubo toda una una propaganda no digamos una, una divulgación de esto en las en las televisiones y el gobernador re resolvió que no vamos a frenar esto a poner cámaras que filman la acción del policial, ah, que él sí. yeah, no no aceptaba hacer esto y y dijo que estaba engañado, que es importante una policía más controlada. El problema, Ángel es que si tú tienes un pitbull, sí. no lo educas, lo, lo, lo educas en una educación de mucha agresividad. Bueno, sí. después es difícil reeducarlo para que no ataque a tu hijo, tu papá, tu, en fin, claro. tus, tus amigos. Y es un poco esto lo que está pasando ahora con la policía. Hay que ver hasta qué punto él quiere... Eh, Dar marcha, marcha atrás en esto, primero, bueno, y segundo, Daniel. aunque quiera, hasta qué punto él logra esto. Porque la verdad es que la policía anda armada y sin límites en las sí. calles de San Paulo. Sí. Bien, Plinio, tenemos que cerrar. Estamos llegando al mediodía. Gracias, como siempre, por este rato y la, la claridad del análisis. El saludo para vos, para la familia y los amigos de Contrapoder.net. Muchas gracias, Hernán. Siempre un gusto hablar contigo, con Ángeles, con, con los hermanos ahí de, de Radio Centenario y con el equipo de, de técnico que es lo que mantiene esto, Blanca y los otros compañeros. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Plinio. Un abrazo. abrazo. No. Chao.